Eh, Cristian, eh, se acerca el día de la elección, ¿cómo, cómo va esa, esa campaña, esa invitación a los vecinos para, para que sumen a, a votar a la lista? ¿1016 es, es la lista? Eh, primero es importante aclarar y contarles a todos los vecinos que estén escuchando que la lista 1016 parte de, de la idea de uno de los dos clubes del barrio que, que es las 1000, 1000 Fútbol Club que bueno cansado de, de, de no contar con el apoyo de la Junta Vecinal en las distintas actividades que realizamos, todos saben que eh, la Liga Barrial, los clubes barriales se sostienen por el esfuerzo de sus integrantes por el trabajo que, que, que realizan ellos y nunca hemos sido apoyados, decidimos empezar una ronda de consulta con los vecinos buscando los avales para armar una lista y nos encontramos con que Nuestro clásico rival de la Liga Barrial las 1016 presidido por Juan Cusumilla también está trabajando en ese sentido Y empezamos una, una serie de instancias de diálogo en la cual empezamos con las coincidencias, limando asperezas y decidimos dar un mensaje al barrio y a nuestros jugadores, casi 150 jugadores en total que son en su mayoría del barrio, dar un mensaje que tiene que ver que dentro de la cancha somos rivales y afuera no solo no somos enemigos sino que podemos trabajar juntos por el barrio. Uh -huh. Y a partir de ahí me imagino la, la necesidad de conformar algunas propuestas, cuál ¿cuáles son? Sí, las propuestas generalmente, básicamente hay una que tiene que ver una cuestión general que es abrir la junta volver a, a, a, a lograr la, la participación de los vecinos en las cosas importantes del barrio sabemos que las calles las cloacas la iluminación la seguridad los residuos son principales problemas que tiene el barrio pero si no trabajamos en principio con la contención de los más chicos con actividades para los adultos mayores y con una cuestión de concientización del barrio no podemos darle solución a otras cuestiones que son importantes uh -huh. pero que la base de todo tiene que ver con una cuestión cultural y social del barrio ¿y cómo va esa, esa recorrida? ¿cuál es la respuesta que tiene de los vecinos? Mira, a los vecinos por suerte contándoles la iniciativa que, que, que tiene que ver con, con la juventud del barrio con los clubes de fútbol nos conocen hace cuatro años que estamos trabajando ya en el barrio eh, los vecinos nos han aceptado bastante bien hemos recibido muchos vecinos que se han querido sumar, que han querido hablar, inclusive no hemos llegado todavía a algunos sectores y vecinos nos han llamado para organizarse Bien. con vecinos del módulo o de, o de su línea de dúplex digamos, para poder hablar con nosotros y acompañarnos. Ha sido muy buena la respuesta de la gente. ¿Y qué, qué les dicen en esa visita? ¿Cuál es la mayor necesidad? Eh, eh, la mayor necesidad tiene que ver con las calles, con las cloacas, pero la mayor necesidad que tiene el vecino, además de la, las que hacen que, que su condición de vida hoy no sean dignas, es eh, tener una junta vecinal abierta con participación. Les gusta que nos presenten que nos acertemos, mm. porque hace 20 años que la Junta Vecinal ha perdido el rumbo, ha perdido ese vínculo que tiene que tener con el vecino, con sus necesidades, con sus propuestas, y no está presente en el barrio, así que queremos volver a darle a la Junta Vecinal el rol para lo que fue creada, que es el vínculo con los vecinos y la solución de los problemas del barrio. Mm. como imaginan en caso de ganar la mm. relación del vínculo con, con el municipio? Eh, nosotros vamos a ser los representantes de los vecinos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser maduros, si bien somos muy jóvenes, en su mayoría somos responsables y, y creemos que... Siempre el diálogo, el consenso y la búsqueda de la solución debe ser el camino que, por el cual vamos a trabajar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos no solo a los vecinos, sino también a aquellos que tengan amigos, amigos en el barrio, a los clubes barriales que quieran apoyarnos porque saben del esfuerzo que significa poder trabajar desde una institución con pibes. Eh, y nada, queremos que la mayor cantidad de gente se acerque a elegir la lista 1016 el sábado.